Van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre en la mano, solamente sus consejos viven en mí los recuerdos de niños.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 よし、よし、よし、よし、よし、よし、よ n よし、よし、よし、よ e よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よ e よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、